fresquita como la mañana sí exactamente juan pablo bueno eh, lo que adelantábamos hasta hace un ratito se está concretando porque un grupo de mujeres trabajadoras de esta empresa de limpieza que le están reclamando desde hace tiempo por los eh, por los sueldos adeudados eh, se están manifestando aquí en la casa de gobierno bajo la lluvia porque está lloviendo en este momento ahora se incrementó un poquito la, la lluvia que hasta hace un ratito era apenas una garúa Y están aquí eh, un grupo importante de mujeres trabajadoras con carteles este y con una nota, con un petitorio que le van a hacer llegar al gobernador Sergio Siliotto, eh, básicamente para que intervenga y que la empresa eh, Luna Maulén pueda cobrar y así puedan pagarle los sueldos adeudados a este grupo de mujeres. Eh, vamos a hablar unos minutos con... Eh, decime tu nombre. Aldana Gacio. Aldana y, eh, Dayana. y Dayana. Bien. Eh, bueno, cuéntenos un poco este, por qué la manifestación acá. Son un grupo importante que se han organizado para para venir a reclamar algo básico, que es el sueldo. El sueldo. ¿Eh? Sí, sí, realmente, el sueldo. Eh, la realidad es que, bueno, aparte de reclamar el sueldo, eh, nos quedamos sin trabajos. Somos entre 20 25 familias. Eh, imagínense todo lo que conlleva. Eh, la realidad... A mí particularmente se me ha deuda desde diciembre, el sueldo, sueldo, guinaldo, hasta el momento, compañeros que le deben dos meses. Y nada, en particular lo que reclamamos es eh, que al menos sabemos que hay problemas entre Casa de Gobierno, nuestra empleadora, pero reclamamos que al menos Casa de Gobierno nos dé una respuesta, una solución, al menos que ellos, esa plata que está trabada, no las paguen, porque nosotros lo trabajamos. Eh, estuvimos, cumplimos los horarios... Entonces ese es ese reclamo principal. Sí, le... Nosotros, es una empresa de limpieza, en donde trabajamos en instituciones escolares, tratos secundaria como jardines y demás, y bueno, básicamente era limpieza, preparado de desayuno, en realidad era eso. Ustedes le están reclamando ahora que el gobierno intervenga, Tal que cual. puedan destrabar supuestamente una deuda que tiene la empresa... Para que ustedes puedan cobrar básicamente básicamente es eso porque la verdad es como que es eh, la bola se tira de un lado para el otro uno para el otro nunca tenemos respuestas concretas eh, Los únicos perjudicados somos nosotros eh, claro. la mayoría alquila ahí Hay... está esta empresa este esta deuda que, que, que tiene desde hace mucho tiempo no le ha permitido pagarles a ustedes eso fue así parece ser que es así porque tampoco tenemos por eh, Respuesta. Sí, eh, es realmente así, no hay algo justo. ¿Despedidas hoy? Sí, lo sí, sí, ya estamos despedidas. Eh, yo creo que hoy me está llegando el telegrama, al menos a mí, no, a, no sé me otras compañeras pero sí. ¿Y ¿Qué, ¿Qué, qué contrato tenían? Eh, a largo plazo. Eh, nosotros en realidad los contratos eran desde... En enero nosotros no se trabaja porque el caso gobierno no paga, entonces enero no se trabaja, se corta ahí el contrato. En febrero nuevamente... Eh, se habilita ese contrato y seguimos, se mantiene antigüedad, todo. O sea, ustedes están despedidas están reclamando que les paguen lo que les da sí, pero saben porque... que no van a trabajar más en este... No, no, no, es más, tenemos entendido que el rest, la, eh, ya se rescindió el contrato con todos los colegios, nosotros ya no estamos desde el miércoles pasado, sí, el miércoles pasado ya, no ya no estamos yendo. ¿Saben quién hace esa tarea? ¿Hay alguien que la haga? Mirá, yo al menos particularmente tengo entendido... Eh, que en algunos lados eh, agarraron la empresa suplente hasta que caigan nuevamente la licitación en otros lados son monotributistas y mucho más, no sé ¿Cómo viene la relación con la empresaria? ¿Con la dueña de la empresa? ¿O quién es la dueña de la empresa? Porque poco se sabe Sí, mira, la realidad o sea, nosotros eh, al menos hasta ahora no queremos exponerla eh, a ella, particularmente con su nombre porque más más allá de todo lo que pasó, ella nunca fue mala jefa. Eh, ah. entiendo que hubo problemas, no sé concretamente cuáles fueron, sé que hay deudas entre ella y gobierno, pero bueno, la realidad es que exponerla con nombre a mí sinceramente no no no, ¿sí tienen aportes? Les pagan aportes y la patronal les, pagaba, les hacía los aportes? Eh, sí, nosotros creeríamos que las estaban blanqueadas, sí. Sí, sí, creeríamos que sí ustedes pretenden que esto les den una contestación a esta nota necesita no sé que sí ahora vamos a entregar una nota donde o sea, la idea es que pueda llegar al gobernador o alguien que son los únicos que están habilitados para poder eh, sol, o sea, soltar esta plata porque sabemos que en realidad pasa por otro lado pero ya no hubo no hubo respuesta se viene intentando desde el principio de abril y no hubo respuesta así que eh, pensamos que a través de esta nota ya con nosotros, ojalá pueda haber algunas respuestas. Y la situación de ustedes hoy es sin trabajo y sin posibilidad de conseguir trabajo, no digo por qué, están fuera del circuito de, de trabajo. Claro, eh, sí, ya estamos sin trabajo, y, y imagínense, somos más de 20 personas, más de 20 familias, y eh, ya de por sí la situación está difícil conseguir trabajo, tengo compañeras donde deben meses de alquiler, tengo una compañera con un nene que tiene miedo de quedarse en la calle, bueno, muchos ya se da cortado servicios los básicos, eh, así que haciendo malabares, porque ese es eso es el por el reclamo de nuestra plata, porque la necesitamos realmente. Eh, más allá de que no hay un trabajo asegurado todavía, pero por lo menos recibir la plata que nosotros ya trabajamos, porque nosotros cumplimos nuestros días, nuestros horarios, y necesitamos que esa plata se nos dé y ver cómo podemos tirar mientras tanto. ¿Cómo están haciendo con las deudas, con el alquiler, con el pago de servicios? ¿Cómo hacemos? No sé, mis compañeros, pero eh, bueno, yo en mi caso, eh, emprendimiento y juntando mes a mes, eh, o sea, estos últimos meses tuvimos que estar juntando, eh, y otros compañeros, como te digo, deben, deben mes de alquiler eh, decir que por ahora siguen en sus casa pero no sabemos hasta cuándo. Por eso necesitamos una solución rápida, porque hay gente que realmente está por quedarse en la calle y, bueno, hay servicios básicos como la luz y el gas que no esperan y puede ser que se queden sin estos servicios. Vos, Aldana, recién hiciste una cara cuando hablamos de las deudas. Oh, sí, complicado, complicado, porque tenés que estar hablando mal y pronto, galeando, porque esto es una cadena, uno debe. Eh, el tema de las tarjetas de crédito hoy por hoy está súper complicado. Sé sí, que tenemos muchos compañeros en donde, imagínate, yo no tengo, pero tengo otra deuda, mi casa, todo, entonces está complicado, las tarjetas de crédito, los servicios, los hijos, la escuela, son muchísimas cosas. Eh, recién un poco hablamos de esto de no exponer a la dueña de la empresa, que es la que las hecho y la que les debe, básicamente es esto. Pero ella les prometió algo eh, o no, o es directamente sacarlas de la empresa y dejarla sin trabajo. No, no, la realidad es que yo, ella siempre nos planteó el tema de que siempre se está esperando la respuesta del gobierno, que el gobierno no da respuesta, pero siempre nos estaba al menos hasta el hasta cuando pasó, era es que, eh, a la espera del estrabe de, de, de esa plata. Eh, siempre fue eso lo que nos dijo. Eh, pero bueno, nada, ahora... ¿Cuánto tiempo trabajaron? Eh, yo hacía un año que estaba trabajando. La mayoría de... sí, Hay muchos, ella hace tres años, tengo compañeros que son 15, 16 años, 17. no recibe ningún tipo de indemnización? y Hasta ahora, indemnización, menos que menos, vamos a hablar. menos no pueden cobrar lo que les deben. Tal pues, cual, tal pero... cual. Por eso planteamos... Eh, en realidad, yo sé, soy muy consciente de que acá el problema es entre gobierno y la patronal. eh Pero la realidad también es que necesitamos al menos una respuesta de gobierno, porque, o sea, gobierno... Eh, debería estar presente y ante todas las situaciones, eh, no apareció nadie. No hay un funcionario, no hay nadie. E inclusive desde administración escolar no te atienden. Si vos vas como empleada a preguntar, tampoco. Entonces como que esto... De... ¿En, esta, ¿En esta situación extrema si ¿sí es la primera vez que la pasan con esta empresa? Sí, sí, sí. sí Si bien teníamos como cualquier lado, uno que otro día de atraso, pero esta es la primera vez, es la primera vez, sí. Lo que sí, bueno, no sé, tengo un compañero que también quería hablar, no sé si lo puedo... Bueno, ahí va a hablar un un, un trabajador de, de la empresa que también se va a acercar acá al grupo de mujeres. Eh, ¿Cómo es tu nombre? Buen día. cristian Carlitos? Vamos a esperar que un compañero ahí se, se acomode. Bien, ¿cómo es tu nombre? Buen día, Cristian. ¿Vos sos trabajador o es trabajador? y encargado también. Y bueno, la situación está muy complicada. Y a nosotros nos gustaría del gobierno que haya una conciliación... Eh, un poco de empatía que la situación está bastante complicada yo creo que desde el gobierno nos soltaron las manos eh, porque nunca hubo una conciliación al otro día que nosotros dejamos la escuela ya al otro día mandaron gente nunca llamaron, nunca una conciliación como para decir se puede hacer algo, podemos llegar a hacer algo sabemos que la empresa está en una eh, debe una deuda impositiva que es tan imposible de pagar nunca hubo una conciliación nunca ha llevado un llamado nada, entonces nos gustaría que el gobierno o el gobernador nos pueda atender y y poder llegar a una solución como la la economía está muy mal actualmente los compañeros están mal, todos estamos mal así que bueno ustedes también son conscientes que eh, el también la empresa es la que los echó Ustedes están haciendo el reclamo al estado, pero la empresa los echó no. Y la empresa tuvo que cerrar por un tema que no es imposible, se hizo imposible, se hizo una bola de nieve con las deudas con todo, así que no pudo sostener más nada, no podíamos comprar la bandina, no se podía hacer nada. Entonces, el gobierno yo creo que tiene las llaves para poder hacer una conciliación y, y llegar a un acuerdo, por lo menos. Somos mucha gente en la calle, somos pampeanos, tendrían que que ponerse en nuestras zapatillas, así que bueno, esperemos una respuesta. Qué, de... ¿Qué haces cuando ahora que estás desempleado? Ni nada, tratando de resolverlo, tratando de resolverlo como todos, como todos los compañeros, buscar la plata el día a día hasta que, bueno, se pueda solucionar o algún día conseguiremos un trabajo fijo. ¿Cómo es tu situación familiar, por ejemplo? No, tenemos, somos, estoy en pareja, tres niños, así que es complicado. Por suerte no pagamos alquiler, pero ya hace todo complicado en de familia. Los dos, los dos, Justo los dos encima trabajamos en la empresa, así que ya o sea que ambos están Ambos eh, sí, sí estamos. Pero bueno, espero que que lleguemos a un acuerdo, ojalá que podamos llegar a un acuerdo y y sí, no, sostener sí. esto que está complicado. Está muy complicado la economía. ¿Vos también estás con deudas, digo porque le preguntábamos a tus compañeras, están todos en la misma, ¿no? Como todo argentino deuda de tarjeta, deuda de blue, deuda de todo, estamos siempre el día a día y bueno tratar de llegar, pero bueno, espero que el gobierno nos no pueda solucionar o ayudar por lo menos que es lo que queremos. ¿Cuánto es la la empresa? Eh, dos meses, dos meses pero yo creo que si hay una conciliación entre empresa y gobierno o por lo menos personas las la personas que trabajamos podemos llevar a un acuerdo es que es la idea Así que, bueno, muchas gracias, Jorge. No, eh, bueno, ahí preguntaron a Cristian. Cristian y antes a Aldana y a Dayana, que son eh, dos trabajadores y él un trabajador, eh, todos eh, desempleados, echados por la empresa Luna Maulén, a la que por ahora este grupo de trabajadores y trabajadoras no quieren nombrar a la dueña. este eh, Un poco para cubrirla y un poco también para cuidarla. Eh, bueno, y también vienen ahora a reclamar directamente al Estado Provincial que interceda este, en esta deuda que tiene la empresa para este, que este grupo de trabajadores puedan volver a trabajar, pero sobre todo puedan eh, cobrar lo que les deben porque fueron echados directamente por esta empresa que por ahora no aparece por ningún lado y bueno, esta, esta situación puntual y que también llama un poco la atención de que el propio trabajador no pueda este, nombrar quién es la dueña de esta, de esta empresa que por ahora se desconoce bastante. Bien, Maurito, sí, la, la, una situación difícil, y, y, pero también hay algunas cosas que esclarecer, eh, una cosa es los trabajadores y trabajadoras y otra la empresa, es así, claro. lo, lo digo porque recién hay, había como una confusión en el trabajador que hablaba, de, de, est, entiendo, a él le, le ha tocado ser encargado de la empresa y evidentemente se, se ha puesto la camiseta de la empresa mucho, pero... este Es la, empre la empresa es la que toma la decisión de los despidos ¿no? ser empresario es implica una responsabilidad en la que no, no, no, no el gobierno no claro. gestiona las empresas ¿no? claro. eh, después claro. bueno por supuesto o sea, sabemos que el estado Pampeano está metido en casi todos los, los lugares laborales pero eh, claro. también hay que hay que aclararlo ¿eh? y esta, claro. esta decisión de no o ser luna luna maulén como tal Yo estuve rastreando, no existe esa empresa con ese nombre, es decir, ese claro. es un nombre de fantasía hola, hola. Que, que evidentemente hay una eh, que tiene otro nombre esa empresa. Claro, claro, de... claro, totalmente. Bueno, veremos que la nota la van a, con, lo van a presentar ahora este grupo de, de trabajadores y, y después, bueno, ahí se acerca un, un oficial de la policía, le está preguntando qué van a hacer, habitualmente sucede este porque está la la seccional cuarta acá, eh, también cuidando la, la entrada de casa de gobierno, y ahí le están explicando que van a hacer entrega de una de un petitorio, de, un de una nota. Son un grupo importante de, de mujeres, y bueno también algunos hombres, en este caso un par de hombres, que están apoyando esta esta movida de trabajadores que están reclamándole a la empresa, pero ahora le vienen a pedir al Estado que intervenga eh, por esa deuda que tiene y ver si la empresa puede este, tener plata para pagarle los sueldos a ellos que... Eh, lo necesitan porque como todo trabajador están con deudas y endeudados, así que en una situación muy muy muy este, muy grave. Dale Maurito, nos reencontramos. ¿Cómo nos hasta luego? Con deudas, endeudados, sin laburo y, y con el sueldo que les deben como todo trabajador en esta época, no hubo tiempo, yo insisto y lo voy a seguir repitiendo, hubo tie en un tiempo en que no fue así y posiblemente hay gente de una generación más joven que cree que toda la vida de trabajador tiene que ser este pesar este es que no hay tiempo para nada y que encima no te alcanza la guita y no hubo tiempos en que se vivió mejor entre las cuestiones que recién planteaban los trabajadores y trabajadoras y también como detalle para insistir con esto eh, son parte de una empresa ¿no? No, no, no empleados del estado lo que señalaban si no entendí mal si no entendí mal es que la empresa no les pagaba el sueldo de enero Por, por un lado decían que son trabajadores registrados, es decir, lo que se dice en blanco, pero por otro contaban que no les pagaban en enero porque el gobierno provincial no, no depositaba dinero para la empresa en enero. Es un poco insólito. Por eso digo, los empresarios tienen una responsabilidad, no son meros recibidores de plata estatal para dejárselas, A, a otras personas. Tienen que cumplir una función entre las cuales se incluye la de respetar derechos laborales elementales. Preguntamos, opinamos.